¡Revolución Cultural! No sabemos si son 32 los agorapul ...que hemos defendido ante estos micrófonos... ...y no sabemos si serán más o serán menos... ...desconocemos y todos estos programas... ...los hemos ganado o perdido... ...lo que sabemos es que muchos meses después... Frente a este pelotón de cables y ondas radiofónicas, recordamos esa marea de protestas que rompió las conciencias heladas ante injusticias políticas, económicas y sociales. Lo recordamos, como siempre... ...con el ojo puesto en el panorama cultural... ...os habla Fran Archa Mirado frente a mí... ...está como siempre María Taosa, María Taosa, buenas tardes... ...buenas tardes Fran, bienvenidos todos y todas... ...especialmente todas, que ayer celebrasteis vuestro día... ...teniendo presente, esperamos, que la lucha y la reivindicación... ...por los derechos de la mujer es diaria... ...en el Agora Pulp de hoy volvemos a nuestros inicios... ...a la primera de estas batallas radiofónicas... ...y recuperamos a Carlos Salinas... ...el primer músico que entrevistamos en este Magazine Cultural... También llegará hasta vuestros oídos el testimonio de los 25 años de carrera de Gervasio Sánchez, fotoperiodista que ha cubierto buena parte de los conflictos bélicos de los últimos años. ...un centenar de instantáneas... ...que su cámara ha captado en los últimos años... ...se exponen en el Centro Social Autogestionado Tabacalera... ...y repasaremos ese recorrido de la mano del propio Gervasio. Además, en el tiempo de tertulia... ...recogemos el guante del Día de la Mujer... ...y analizamos los casos de sexismo... ...que podemos encontrar en la publicidad actualmente. Rosa Gómez, de la plataforma Violencia Cero... ...e Isidro, de Consume Hasta Morir... ...nos ayudarán a desentrañar cómo se detectan... ...y cómo se pueden evitar... ...estos casos de utilización de la imagen de la mujer de una forma degradante Y por supuesto no te puedes perder nuestras secciones Hoy en Autómatas Sergio González Aguinaga entrevista a la poeta Yael Villaronga y Marcos Álvarez nos descubrirá, como siempre, nuevas canciones y grupos con licencia Creative Commons en listas abiertas. Para finalizar Edu nos el humor en sus cinco minutos habituales Además, hoy queremos homenajear los 85 años que el escritor Gabriel García Márquez ha cumplido esta semana y lo haremos con la lectura de diferentes textos de la literatura hispanoamericana, de la que él es, sin duda, uno de los estandartes. Podéis comentar, opinar, informar de lo que queráis en nuestros perfiles de Twitter y Facebook y también podéis trasladarnos vuestras opiniones vía telefónica en el 914-914. 29 0189 Recuerda, nos puedes escuchar en agorasolradio.org O en Canal Directos 33 En la TDT, tenemos dos horas por delante Comenzamos Children of the world. If you, cry, you just watch it die. Like, say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 Que era un hombre honrado le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos ligotes inmantados. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura que encontraron en el fondo del río, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre ...con un rizo de mujer. Aquí nos encontramos en la decadencia... ...con whisky en mano... ...cansados y demacrados... ...no podemos ni caminar... Estamos sin ilusiones, sin ánimo Las noches de conciertos ya no son cultivación. Vivimos del recuerdo del buen ayer. No sabemos si llorar o gritar. Estamos en la decadencia. En la decadencia, no sabemos. Qué hacer si orar o gritar no sabemos qué hacer si orar o gritar solo pensamos en beber drogarnos y escapar y no sabemos muy bien Estuvo en este programa cuando aún no tenía nombre. Sería finales de mayo principios de junio del año pasado. Él colaboraba en la comisión de Archivo de Sol. Nos contó que era cantautor y que además había compuesto una canción sugerida por aquellos días de locura e inspiración colectiva. Al día siguiente estaba sentado en los antiguos estudios de Agora Sol en Montera y hoy, casi diez meses después, se encuentra de nuevo en esta mesa. Es un placer saludarte otra vez, Carlos Salinas. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Aquí estoy otra vez. Es una alegría tenerte aquí ¿eh? y, y rememorar aquellos días de acampada. Sí, muchas y... gracias por invitarme. <risa> bueno, ¿cómo recuerdas tú aquellos días? Pues cuando yo estaba, que fueron los días, los días de gloria, por decirlo así, fueron lo fueron. Bueno, ha sido pues una experiencia increíble. Entonces guardo esos días donde yo estaba acampado. Pues estuve pues, dos o casi tres semanas pues con buen recuerdo, ¿no? La gente que se conoció, todo lo que se aprendió y, y las causas por las que se luchaba, evidentemente, que luego pues se fue un poco deteriorando, pero fueron días muy muy bonitos. De ahí salió Plaza Solución. Salió alguna canción más? No, solo salió Plaza Solución. Y ahora sigues cantando en tus conciertos. ¿Qué te sugiere esa canción cuando la, la abordas meses después? Pues bueno, hace mucho tiempo que no la toco. Uh -huh. La verdad es que la última vez que la toqué fue en el concierto que hice de despedida, porque bueno, yo estaba, me fui de gira con un musical y desde septiembre no he vuelto a hacer conciertos míos. Entonces esto es mañana doy un concierto y es el retorno, ¿no? Vamos a intentar salvarla. Aunque uh -huh. muchas veces en los pasillos de los teatros donde donde actuábamos con el musical me ayudaba mucho porque es una canción que tiene tiene mucha fuerza, entonces había veces que la, la tocaba suave porque era como la nostalgia de esos días o la tocaba con rabia, que era como claro. como esa rabia de lo que está pasando, porque a lo largo de esos meses pues han ocurrido muchas cosas que te daban rabia y decías, "Jo, venga, revolución, despierta, pero pero mañana veremos a ver cómo suena en directo atrás muchos meses fuera". Has viajado mucho, comentas cierto deterioro deterioro en no sé si en los ideales o en las formas del movimiento cómo lo percibes tú que has viajado por España estos meses y te has enriquecido con otras opiniones cómo percibes que ha evolucionado esto pues bueno he estado todos los meses que he estado fuera de gira he estado eh, muy muy ausente de todo lo que es noticias y televisión la verdad es que me enteraba un poquito de, de pocas cosas no pero bueno todo el mundo se ha enterado de las elecciones que eso era era obvio Ajá. Y, y de esas cosas sí, pero estábamos muy muy ausentes. No teníamos nada con lo que poder informarnos, a no ser que sea del Twitter, de alguno que te informa de algunas noticias. Entonces la verdad es que he estado muy perdido. ¿Recuerdas que ya en otra ocasión quisimos que vinieras a la radio? Era cuando hacías tu último concierto antes de ese proyecto. No sé, si quieres contarnos en qué de consistía ese proyecto y cómo ha sido. Pues ha sido una de las mejores etapas de mi vida. ...he conocido a gente increíble y, y he crecido como persona y como artista, que eso es muy importante, ¿no? ...ha sido un musical con circo, entonces yo era de la parte musical... ...era como el Circo del Sol, uh -huh. una producción internacional y nacional con gente de todos los países... ...hemos aprendido mucha cultura, de, pues de Mongolia, de Etiopía, de Rusia, de Francia y eso te hace en parte, no, aparte de, de que haces lo que te gusta, no, que es interpretar un personaje que no tiene nada que ver contigo, porque yo hacía de, de un padre, de una hija que, que habíamos perdido, había perdido a mi esposa y tenía que recuperar la amistad de mi hija Ajá. y cantaba pues las canciones que, que sentía, no, entonces todo eso era, aparte de artísticamente era muy gratificante. La hora de estar pues todos los días con tus compañeros Vivir con ellos, comer, cenar, dormir Las fiestas, todo, era genial Entonces, fue muy guay Ahora que dices lo de empaparte Recuerdo cuando me comentaste del proyecto primera vez Y me dijiste, es el musical del Circo del Sol Yo lo entendí así, o es uh -huh. parecido al Circo del Sol Y llueve en el escenario, me dijiste Eso ¿Cómo es ¿Cómo es eso? Pues bueno, eh, todos los acróbatas Y, y había mucha, muchos entrenadores Eran del Circo del Sol, ¿no? Entonces se veía toda la calidad circense de, de, de ese pro de proyecto, ¿no? Entonces lo de los efectos era pues era una lluvia de pues había fuego, ¿no? En el escenario había una cortina que pues cubría el, el al principio era todo el frontal, el posteño del escenario donde caía la lluvia, entonces pues todo el equipo estábamos atrás y la gente veía cómo parecía que se nos caía el agua y luego pues había lluvia de mariposas, había viento, era un montón de efectos especiales, la verdad. Lluvia de mariposas qué casualidad como como ocurre en Cien años de soledad, casi casi parecido, ¿no? Con esas mariposas estas, amarillas. Estas eran de papel, pero eran de colores. <risa> Alguna amarilla habría por ahí. Seguro, ¿no? sí, sí, sí, había amarillas, había otros. Morales. Como hemos dicho al principio del programa, estamos un poco rememorando esos 85 años de García Márquez y va a girar el programa un poco en torno a, a la literatura. Tú tienes varias canciones eh, que a las que pones música, ¿no? En poemas de García Lorca. Eso es, eh, García Lorca me sirvió mucho de inspiración cuando estudiaba arte dramático y desde entonces, y ya son muchos años, has seguido siendo parte de esa inspiración y, y bueno, no sé, son muy musicales, entonces llegan solos. Cuando menos lo esperas, pues un poema de García Lorca, pues le pongo la, la música que tengo en mi cabeza. Y hace poco, bueno hace poco, hace unos meses antes de todo esto, también hice, también era referente a García Lorca, pero era un, pro, un un poema de Machado, que es El crimen fue en Granada, que, bueno, a pesar de, de ser muy breve, pues decidí fusionarlo con, con otros poemas que había hecho para para García Lorca, ¿no? Entonces, ahí ya está, ya, ya se ha adentrado Machado en, en García Lorca. <risa> ¿Y qué te parece si cogemos la guitarra, que ya ven nuestros eh, espectadores por Canal 33, Aquí ya está. Uh. <risa> y nos demuestras cómo se mezcla de bien Antonio Machado-García Lorca y los que intentar, tan estado a gustito ¿no? contigo? Muy bien Esta canción se llama Gacela de niño muerto Con el crimen Vamos a ver Todas las tardes en Granada Todas las tardes se muere un niño Todas las tardes el agua se sienta A conversar con sus amigos Los muertos llevan alas de musgo El viento nublado y el viento limpio Son dos faisanes que vuelan por las torres Y el día es un muchacho herido Aire ni una brisnada de alondra cuando yo te encontré por las grutas del vino no quedaba en el aire ni una nube de frío cuando te ahogabas por el río Un gigante de agua Yo sobre los montes y el valle Fue rodando con perros Y lirios tu cuerpo Con la sombra violeta De mis manos era muerto En la orilla Un arcángel de frigo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 Los terraron los ojos rezaron y Dios te salvará Muerto cayó Federico Sangre en la frente y plomo en las entrañas que fue granada el crimen Se fue en granada el crimen. Aplaudí también Sergio desde la cabina. <risa> Gracias Sergio. <risa> Qué bien espera, ha sonado ¿no? con esa guitarra, además de 12 cuerdas los que nos están viendo por la tele. No, la, la pueden ver. Sí, es mi, mi pequeña. Tu pequeña. No pequeña La tengo muchísimo cariño Me ha acompañado también en los meses que he estado de gira Y ha sido pieza fundamental de, de muchos momentos bajos Es una suerte además que te hayamos invitado Porque aquí sí que podemos tocar en directo Tener músicos que toquen en directo Y la verdad es que Vaya diferencia En cualquier caso eh, Carlos Te dejamos a la espera Unos segunditos Muy bien Unos minutitos más bien Vamos con nuestra tertulia Y enseguida volvemos contigo vale, Nos ha sonado un poquito Que nos hablará De ser el concierto de mañana Tenemos muchas sorpresas A continuación Con Con Carlos Y ahora, como dice María, comienza nuestro tiempo de tertulia, adelantado ya a la primera hora. Y hablamos de publicidad, ¿verdad, María? Sí, vamos a hablar de, de los casos que se pueden encontrar de sexismo en la publicidad. Porque aunque parezca un tema bastante lejano, que hoy en día ya esté bastante controlado, sí que se pueden encontrar casos y sí que existen observatorios, instituciones, otro tipo de organismos que se encarga de controlar este tipo de cosas. Y vamos a intentar, vamos a ver si con... Con distintos expertos podemos analizar este tema. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Sonic. Hello Joseph, <tose> <radio>, la <tose> <música> <tose> yabra, Like you. kitchen. <tose> A A continuación, en nuestro tiempo de tertulia, haremos un interesante recorrido por los diferentes roles de la mujer en la historia de la publicidad, desde los años 60 hasta nuestros días. Y es que, con motivo de la celebración ayer, del Día Internacional de la Mujer, hemos querido volver la vista hacia un tema que, lejos de pertenecer exclusivamente al blanco y negro, se mete cada día en nuestras casas a través del color. Desde Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, se insiste, sin embargo, en que la tendencia nos lleva hacia una mayor responsabilidad de las empresas anunciantes, dando como resultado un récord histórico de consultas previas por parte de estas en el pasado curso. Según esta, esta misma organización, solo se habría recibido una reclamación referente a la imagen de la mujer en la publicidad durante todo 2011 pero más allá de los datos que poco o nada tienen que ver con los registrados por diferentes organizaciones como por ejemplo el espectador andaluz de la publicidad que en su página web presenta hasta 27 casos de denuncias recientes Axe, Pacha Ibiza Men, McDonald's, Chips Ahoy, Ryanair, Honesty, son algunas de las marcas eh, responsables. Así que para tratar de poneros un poquito de ponernos un poquito de acuerdo y aproximarnos lo más posible a la realidad, hemos reunido esta tarde en la mesa de Agora Pulp a varios profesionales que nos van a ayudar, por lo menos, a intentarlo. Saludamos ya al otro lado del teléfono a Rosa Gómez de la plataforma Violencia Cero. Rosa, buenas tardes. Hola, Rosa. ¿Nos escuchas? Pues yo sí. Ahora también te escuchamos nosotros. Antes de repasar el, ese rol histórico de la mujer en la publicidad rosa, vamos a quedarnos un ratito en el presente. ¿Consideras que la publicidad eh, contiene aún a día de hoy elementos sexistas y en qué términos crees que aparecen estos elementos? Pues sí, yo creo que ahí estaremos todo el mundo de acuerdo en que sí. Una matización antes... Eh, ...yo colaboro con la plataforma Violencia Cero... ...y trabajamos conjuntamente... ...pero estoy en la asociación... ...soy la presidenta de la Asociación... ...para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Uh -huh. ¿Eh? Sí, se nos, ha, eh, se nos había pasado eh, dar ese dato, sí. por supuesto. No, Disculpadnos. Bueno, por lo significativo del tema que tratáis... ...y que desde hace pues más de 20 años... ...existe esta asociación... ...porque ya desde hace mucho tiempo... ...siempre vimos la, la importancia... ...y el efecto tan fuerte que tiene... ...los distintos lenguajes que se utilizan... ...para representarnos a las mujeres, ¿no? Y también tenemos en la otra línea a Isidro... ...de Consume hasta morir. Isidro, buenas tardes. Sí, sí, os escucho. Ya estamos todos a, a la mesa. ¿Cómo ves tú este tema, Isidro? ¿La publicidad existe también al día de hoy? Eh, bueno, la publicidad es eh, evidentemente machista, ¿no? Eh, digamos que desde que se inició la publicidad... ...ha ido, digamos, absorbiendo... ...algunos de los eh, estereotipos más clásicos sociales y tal pero no hay duda de que desde desde casi sus inicios eh, ha contribuido mucho a crear una un imaginario social sobre la mujer eh, interesado económicamente como es la publicidad es decir con un objetivo que es dar una una imagen de la mujer pues más interesante para para vender productos al fin y al cabo no sí Rosa. ¿Eh? Rosa tú cómo lo ves ya en estos momentos Es tan discriminatoria y proyecta una imagen tan sesgada y estereotipada de la mujer que que hemos ido avanzando en el número de quejas también por la formación de la ciudadanía en general no en cuanto que hay queja eh, que que la gente hace habitualmente sobre todo por la la, la, la imagen que da pero también eh, por la por la falta de de pedagogía que se hace alguna en en algunas imágenes no Y, y también sobre todo hay un, un número importante eh, bueno pues que se cosifica a la mujer y se plantea eh, mayoritariamente como si fuera un objeto de deseo y poco más no o como madre o como objeto de deseo sí Eso hemos hecho un repaso o estamos haciendo un repaso ahora por la historia del rol de la mujer en la publicidad y sí es verdad que si antes era la mujer como madre eh, en la en la cocina que veíamos ahora verdad sirviendo la comida al marido y eh, siempre inferior al hombre ya era un machismo bastante espeluznante pero es que ahora aparece un nuevo tipo de machismo en la publicidad ya no tan nuevo que es la mujer como producto propio de la venta es decir vendemos un coche y lo que ponemos una una chica guapa semi desnuda no que no tiene nada que ver con el anuncio y así hay ejemplos pero para aburrir sí o no sí, sí, sí. cualquiera de las dos bueno soledad to... pues, hola la... rosa sí, hola qué, ¿Qué tal um... estás os oigo muy lejos ¿Sí? Pues en Andalucía, tú, tú, tú y yo estamos cerca <risa> Estamos en Andalucía las dos Pues yo creo que Esa creación de, de significados ¿no? Que va, hombre, va variando El, el, el spot que, que escuchábamos De la radio de los años 60 Pues era escalofriante y, y el significado de lo que era ser mujer en aquel momento De lo que es ser mujer ahora Evidentemente va cambiando Pero también va adoptando eh, eh, Aspectos más sofisticados ...pero donde se sigue colocando a, a la mujer como, como objeto... ...y se la sigue colocando en, en lo que es preocupante... ...de alguna manera puede incitar a cierta violencia... ...porque es colocar a la mujer en un grado de vulnerabilidad... ...y de ser para el otro... ...o sea, si en los años 60 era para el otro... ...a um, jornada completa... ...toda la mañana cocinando para él y demás... ...ahora es para el otro... ...en determinados momentos con un estereotipo del cuerpo muy grande, a lo mejor ya se acepta que la mujer tenga su empleo, incluso que tenga ingresos igual o superiores a él, pero siempre tiene que tener un tiempo y unas formas para el otro. Y eso, eso es lo que tenemos que erradicar. Soledad. Porque estoy totalmente de acuerdo con con, con Rosa y y te saludo nuevamente en condiciones ahora que te he oído mejor Rosa eh, eh, realmente estamos hablando de, de que no ha variado mucho es decir ahora con más utilidad con mejor imagen eh, con mejores eh, con mejores técnicas audiovisuales pero en eh, realmente lo que son los mensajes y la y la posición de, de las mujeres sigue muy cosificada y como ...como decía, muy polarizada respecto a, a... ...somos madres, somos cocineras... ...somos limpiadoras de, de las casas... Y, ...y luego somos objetos de deseo... ...iguales que los coches, ¿no?... O ...utilizan esa sexualidad... ...o, o cualquier otra posición... Que, ...que se nos presente como un objeto siempre de deseo... ...y yo creo que eso permanece... ...permanece a pesar de que hemos ido avanzando... Eh, eh, a lo largo de los años en, en la posición de las mujeres en la sociedad eh, permanece esos mensajes en la, eh, en la publicidad como reclamo Pues si os parece vamos a escuchar otro de esos anuncios antiguos que como decíamos antes nos producen escalofríos pero que en su día existieron vamos a escucharlo Necesito su ayuda, tengo que consultarle un terrible problema se trata de mi marido cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra tiene accesos de terrible cólera cuando me dice algo siempre a gritos y con malos modales nunca me besa cuando sale de casa bueno, bueno no me digas más ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás como no falla. Siempre la mujer. Ahí lo tenemos. Es prácticamente excusando la violencia de género, prácticamente ya en un límite insospechado ya. Bueno, la verdad es que, es que eh, realmente no es ni, si, ni sutil, ¿no? <risa> Esto directamente va a justificar la violencia y encima que le dé la copita para que mejore la situación además, ¿no? Esto es, un, es una cuestión además importante porque además esa imagen de, de violencia, de que es un problema del alcohol de un hombre que y que por tanto te tienes que aguantar, pues sigue permaneciendo en muchas capas de nuestra sociedad y... ...y esto hay que seguir insistiendo sobre ello y reflexionar sobre ello... ...porque esta, esta eh, este anuncio concreto eh, se vive en, en todavía en muchos hogares familiares... ...en, en alguna zona y, y realmente mmm, cuando preguntamos a alguien... ...pues todo el mundo cree que es un problema de alcohol... ...o un problema de droga o en fin, o que tú le has provocado... Uh -huh. en la, en lo que eh, al provocarle lo que es la situación de la violencia de género y lo que provoca que que una pareja o un marido pega pues, a su esposa sí, o incluso o sea aunque salvando las distancias como antes no el el el punto central de dónde reside la culpa o la responsabilidad de cómo van las relaciones todavía ahora mismo sigue siendo el foco en la mujer Es decir, eh, ¿quién es responsable? Pues ella tiene, como ella es la que tiene que hacer de objeto de deseo, ella es la que tiene que garantizar ¿eh? que es suficientemente deseable, que está suficientemente eh, asumiendo, digamos, ese espacio del otro, ese tiempo del otro, para que la relación funcione. Eso eso es, es también uno de los ejes que más tenemos que trabajar, ¿no? Y entre la actualidad que escuchábamos al principio y estos anuncios de los 60, hay una etapa intermedia que llamamos de corresponsabilidad, en la que... Eh, digamos aparece una nueva concepción de los roles del hombre y la mujer intentando que ella eh, se incorpore poco a poco al mercado laboral y que él colabore un poquito más en casa y en el sentido de muchos anuncios en la etapa que en la que todavía estamos ahora y que empezó hace pues una década más o menos en la que ya se ve el hombre pues haciendo un poco más tareas de casa y cómo valoráis un poco esa evolución de la publicidad es real, es socialmente real eso ya se aplica, el hombre colabora más la mujer está más adaptada al mercado laboral cómo como lo veis hombre, va evolucionando en ese sentido, pero muy lentamente, muy lentamente. Por ejemplo, las últimas estadísticas, y no sé si Soledad tendrá algún dato más reciente, pero aproximadamente dicen que los hombres eh, trabajan en casa unas dos horas, dos horas y algo, y las mujeres cuatro horas y algo, o sea, el doble del tiempo, ¿no? Y si ves la evolución, pues a lo mejor va muy, muy, muy, muy tímidamente mejorando, o sea, que realmente... No podemos decir que el, que el proceso es cuestión de tiempo y que vamos por buen camino. Hay que dar saltos cualitativos, o sea, realmente. Y luego, que las empresas utilicen ese tipo de guiños. Bueno, pues si las empresas quieren vender, quieren dirigirse a, a sectores y a segmentos que consideran que van a, a encontrar su mensaje y, y sí, utilizan ese tipo de A veces de, de argumentos, ¿no? Pero ya te digo, es muy lento. En cualquier caso, como decíais, pues tendrá que adaptarse también eh, la política y las leyes a que esto tenga un reflejo en la sociedad, porque si vemos las medidas que se toman en conciliación laboral, normalmente están de destinadas a que sea la mujer quien concilie. ¿no? Sí, porque es lo mismo, efectivamente. Bueno, pues eh, en cualquier caso, eh, se nos está acabando el tiempo. Eh, Rosa Gómez, Soledad Ruiz, os agradecemos mucho a las dos que hayáis estado en esta tertulia de Agora Pulp eh, comentando este tema. Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias muchas. a vosotros. Adiós. Hasta luego. La imagen de la mujer también cambia. La mujer no está ya en casa esperando a su marido sino que viene de trabajar de la calle con el maletín. Aparece en los trabajos de responsabilidad y no solo en los trabajos típicos de mujer. Ostenta el poder también en la esfera pública y el hombre, por su parte, comparte las tareas domésticas. Pues después de esta tertulia continuamos en Agora Pulp y enseguida vamos a escuchar a Sergio y sus automatas. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Son Kiche. El nombre ya cayó de. Hello Josephine, ¿qué cosa vienes? In about a shoulder Sol mejor Luz, la, like I remember you. kitchen A las Ya haciendo el robot prácticamente se acerca a la mesa Sergio Sergio buenas tardes ya estoy ya estoy eh, Hola Paco Hola María y Richie muchísimas gracias por darme un, un viernes más cada 15 días eh, con la sección de autómatas hoy autómatas empieza con la palabra en este caso la mía la que ahora utilizo en este micro Que bueno, enchufado a diferentes cables, máquinas, hace que mi voz os llegue clara y tal vez arriesgada cada viernes, cada 15 días, como decía. Autómatas es tu melodía, pero también tu palabra, que de hecho hoy empezamos con, con esta palabra. Eh, pero vamos a empezar con otra, además de la mía, que es la del poeta Ángel González, contemporáneo y, y compatriota del planeta Asturias. <risa> eh, el título del poema iba dedicado a nuestra a nuestra invitada autómata eh, es La Vida en Juego si queréis lo leo y luego vamos paso por a por Yael Vira Yonga que es nuestra invitada. La Vida en Juego donde pongo la vida pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida donde pongo la fe me pongo en juego pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida Perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego, lo que me queda un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, las, la primavera avanza. No es bueno repetir lo que está dicho después de haber hablado, de haber vertido lágrimas, silencio y sonreír. Nada es lo mismo, habrá palabras nuevas para la nueva historia. Y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde. Qué bonito. En este día tan especial que estamos dedicando a la, a la poesía por el cumpleaños de Gabriel García Márquez, del pasado martes, uh -huh. te unes con esta poesía de Ángel González. Yo que soy muy descanse. fan, tengo que reconocerlo. No, que reconocerlo, que soy muy fan de, de Ángel González. Es uno de mis poetas favoritos, pero también lo es eh, la invitada que ha venido hoy... Que nos honra con su presencia. ¿Quién es Sergio? Ella es Yael Yonga. Este poema es en tu honor. Gracias. Y en el de todos los autómatas que nos escuchan. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros. Yael, no sé qué te parece el poema, Ángel González. Lo he elegido porque a lo mejor, solo a lo mejor, es un poco la historia de los autómatas. ¿Es tu historia también un poco o no? Bueno, yo creo que es la historia de muchos, pero tal y como dice él no es bueno repetir lo que ya te ha dicho por lo tanto <risa> no me voy a extender perfecto yo tengo muchas preguntas para ti yo sé que tú no te querías presentar además me lo has dicho no mucha una vergüenza terrible entonces y yo no soy de leer biografías entonces no sé cómo lo vamos a hacer Estamos tenemos mal. un problema serio realmente Únicamente nuestros oyentes son autómatas y ellos mismos curras una presentación Exacto. en su cabeza con la voz. Yo que, sí que voy a, a tener que decir es que eh, Yael Virayonga eh, es promotora cultural, Ajá. además es una joven, entre comillas, empresaria, no sé si decirlo, o era. desde luego emprendedora era, <risa> sí. y desde luego se ha dedicado a la, a la promoción cultural de artistas y concretamente una profesión muy arriesgada, como es la, la, no. la promoción de la poesía, ¿no? O sea, que eres autómata de autómatas. <risa> sí. No sé, no no sé si merezco este título, pero <risa> por ahí va vale el tema, sí. Oye, eh, una de las cosas que más nos sorprende, ya mm. que me has obligado a mí, como luego me la devuelves, <risa> sí. una de las cosas que más nos sorprende cuando se leen tus vídeos o tus entrevistas, hay unas cuantas por internet, mm. es lo primero, tu juventud. ¿No? Y sobre sí. todo cuando se empezado, a los 18, la mayoría sí. de estas cosas, o incluso antes, sí. y todas las cosas, la mayoría muy variadas y diferentes. Y la, mi pregunta es, sobre todo, creo que es una pregunta muy interesante, ¿es compatible la juventud con la creación, con la posibilidad de hacer cosas? Que ahora mismo, más que nunca, está esa dicotomía de, parece que la gente joven está activa o oh, calmada te refieres como con con esa actitud de oh. bueno es que la gente joven no tenemos oportunidades mm -hmm. no podemos hacer lo que queremos etcétera no yo creo que no yo creo que el hecho de ser joven te da la energía suficiente para empezar muchas cosas yo empecé con 18 años precisamente a lo mejor por inconsciencia no que creo que es o sea es buena la inconsciencia para probar cosas luego supongo que a medida que vas avanzando es buena la consciencia para pulir ciertos temitas y yo la verdad que a mí en ese sentido me ha ido bien o sea yo con 18 años junto con otra socia pensé en que había un, bueno como un nicho de mercado sin cubrir que era el, realmente los los poetas iban ahí en plan les llamaban sus amigos en plan vente no sé qué al bar vamos a leer y todos iban así y tal Y, y no les pagaban, o sea, pagaban a los músicos, pagaban a los que hacían teatro, pagaban a los pintores sus obras, ¿no? Los poetas parece que como están en su casa y se divierten y hacen poemas como quien hace churros, pues, ¿por qué no, no? Y yo por cuestiones familiares he tenido la suerte de tener muchos artistas, especialmente a poetas en casa, desde pequeña los conocía. Y, y bueno, me intenté embarcar a eso, intentar profesionalizar eh, lo que es un... Aunque tú lo haces porque te sientes artista, ¿no? sino que si quieres vivir de ellos o sea, es un esfuerzo es una dedicación y tal y si hay un público que le interesa pues vivir de eso ese era mi objetivo uh -huh. Además de promotora cultural, eres poeta. ¿Cómo te sientes más cómoda? Que luego ahondamos un poco en ese tema, ¿no? Hoy además en este programa dedicado claro. a la palabra, a la literatura, incluso... Igual la no le gusta mucho presentarse, tú, yo lo voy a obligar a leerse un poema esta tarde. Creo que lo va vengo, a hacer. Vengo dispuesta, no barrada, ah, dispuesta a hacerlo. Fenomenal. ¿Cómo, te siente, ¿Cómo se siente más cómoda Yael Virayonga eh, y además en dos líneas o, o en dos estadios totalmente diferentes como gestora como sí, como gestora como promotora o como artista ¿no? ¿en cuál de los dos? Yo creo que a ver como gestora me siento cómoda porque es lo que hago más horas al día ¿no? o sea al final ya por la práctica ya te sientes cómoda al principio me parecía todo muy extraño y Como artista el problema que tengo mmm, es que mmm, suelo compararme mucho, ¿no? Al conocer grandes eh, poetas como antes Ángel González, ¿no? Normalmente a veces me enfrento a esto un poco encorsetada. Pienso, bueno, no repitas según qué cosas. Pienso que a veces el hecho de mmm, leer mucha poesía creo que es importante para escribir. Es decir, que yo creo que hay muchos poetas actualmente y jóvenes que no leen lo que deberían de leer... Antes de enfrentarse a eso, pero por otra parte también pienso que va bien por el hecho de que no te encorsetas tanto, dices a lo mejor lo que piensas, lo primero que te viene y eres mucho más libre en ese sentido. Yo pienso que en ese sentido a mí me cuesta un poco más porque tengo en cuenta muchos, muchas lecturas, eh, muchos recursos mm, estilísticos, etcétera por eso, por ejemplo, pues ahora que he empezado con la batería pues me siento súper contenta, porque como nadie me mira, la gente le da igual y yo toco con mis baquetas y estoy feliz pues no, estoy estoy mucho más libre, digamos Luego nos artístico. cuentas también lo, lo de la batería era una de las opciones que te hicieras un solo de batería aquí, pero lo vimos <risa> pero no traído, complicado, porque sino... Richie nos decía que el tema actualización y tal lo de microfonear era un poco complicado Pero, luego pero iba a ser rockstar, al final Esa <risa> poesía. Vamos a saltar un poco en esos dos roles, en mm. el de gestora cultural y el de poeta, como gestora que antes de María lo decía muy bien, como sí. eh, cómo, cómo se es esa autómata de los autómatas. A mí me parece interesantísimo la labor de la parte de gestión cultural que lo que haces es destapar, hacer visibles a una serie de artistas sí. que descubres de alguna manera y que quieres un poco que todo al que a todo el mundo le llegue, ¿no? Es esa sí. parte me parece muy interesante y además en un en una de alguna manera disciplina como es la poesía un, Pues, no, no. Tan, no tan abierta a ese tipo de, no sé cómo llamarlo sí, de visibilidad eso yo creo que para mí al menos como gestora cultural para mí siempre ha, pre ha premiado lo que es la calidad, es decir te puede gustar más o menos, ¿no? La gente dice no, pero es que a mí esto me gusta o no me gusta, me parece lícito, es decir, tú a lo mejor si no eres, digamos, espectador de una de una disciplina artística aunque no seas entendido, puedes decir, pues me gusta o no me gusta. Es como me gusta la coliflor o no me gusta la coliflor. Es una cuestión totalmente de gustos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la gente que trabaja, yo por ejemplo de pintura, pues a mí me gusta como espectadora, pero pues realmente la Tengo, no, no conozco tanto como otras personas pero en el campo de la poesía pienso que la gente que sí sabe, y no sé si yo sí incluirme en ese grupo pues eh, puede valorar si algo está bien hecho o no está bien hecho más allá de que te guste o no y yo intentaba dar o sea, un poco visibilidad a lo que yo creía que era un, o sea, un libro o un autor que realmente fuera más o menos conocido que tuviera un trabajo que valía la pena difundir, más allá de que a mí a lo mejor personalmente me gustara más o menos Yo creo es la base. Pues es un valor muy autómata, ¿eh? Te lo voy a decir para que <risa> aquí, aquí en las ondas. Por eso estás aquí. Porque has, has hecho una labor y además me consta, igual no... Desde luego consta, consta en acta en, en muchos documentos y en internet se te reconoce como una gran promotora de, de esa poesía y sobre todo era un valor muy interesante lo que hablábamos tú y yo que era de, de destapar de alguna manera valores emergentes artistas emergentes sí. que están empezando autómatas no también llamarlos de alguna manera ahora saltamos el tema de promotora cultural porque tenemos que saltar al tema de la poesía eh, tampoco me dejas que te pregunte cuáles son tus referencias y tú aunque antes de alguna manera has hecho ahí un un, un guiño un amago yo sé yo sé por qué es pero dime por lo menos cuál es aunque es una pregunta muy ambiciosa ¿cuál es tu misión? ¿qué buscas tú con la poesía? ¿qué tratas de transmitir? Eh, yo creo que es importante a la hora de la escritura es decir, tú puedes eh, hacer un arte como para ti, no. es decir, yo tengo una inquietud y en mi caso pues yo la escribo, el que coge un, un instrumento pues toca lo que sea pero creo que lo importante cuando te diriges a un público, es decir, cuando tú publicas esa obra, es un poco tener en cuenta a quién vas dirigido, ¿no? yo creo que Lo he escuchado trabajando de muchos autores, es decir, es importante el público... Si tú haces, por ejemplo, un recital, tienes que tener en cuenta que tienes una gente delante que se ha salido de su casa, ha apagado la entrada, ha entrado en el bar y te está escuchando, entonces no puedes decir la primera mamarrachada rachado la primera tontería que se te, que se te ha ocurrido aquí en tu casa, fuma o no fuma, para que nos entendamos, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado con lo que, con lo que está haciendo la gente y mmm, ya me perdí yo no me he perdido. oye ya y ahora que hablamos de público qué qué es lo sí. que qué es lo que esperas que el público sienta o piense con tu poesía cuando así ah, la... por aquí vamos bien Ay, gracias. gracias menos mal ha hecho un buen cable ha un cable maravilloso Pues eso, entonces yo pienso que eh, cuando hay mucha poesía que es placer estético, como puede ser una obra de plástica ¿no? que dices me gusta porque es una explosión de color y tal ¿no? y la metapoesía por ejemplo pues mucho que se fija mucho en la forma y en sí misma te puede gustar. A mí me interesa más la poesía que tiene un trasfondo, o sea, es decir que te está explicando algo, te está diciendo algo algo que a mí me sirve, es decir que el autor haya conseguido que de su experiencia personal sea algo general para que me sirva a mí, te sirva a ti, sirva a cualquier persona, independientemente de que a mí me diga una cosa y a ti te diga otra, que es la grandeza, ¿no? Pero en la línea un poco de esa máxima de Gabriel Celaya, ¿no? Del arma, de la poesía es un arma cargada de futuro. ¿no? Exacto. Tiene un poco el poeta como responsable de, Yo de creo algo que más sí. grande que el, que el puro lirismo, ¿no? De, de la palabra. ¿no? Yo es mi punto de vista. He discutido muchas veces con esto y mucha gente me dice no, para mí la, me gusta la poesía por la poesía y no y es un placer estético. No tiene por qué decirme nada yo has, no lo comparto. ¿Has obtenido alguna vez ese feedback de de tus lectores? ¿Qué te dicen? Eh, bueno, yo he publicado en antologías. De momento no tengo un libro. Es un proyecto que vaya usted a saber cuándo <risa> cuándo saldrá. Por ejemplo, Pero pronto. <risa> Sergio sabe cosas. No, Sergio se las Ve inventa. Los libros saldrán más allá. ¿no? Exacto. <risa> <risa> no, la gente a veces. Eh... Bueno, te dicen ¿no? en plan, ostras, esto lo he pensado yo y claro, no, no no, lo había pensado así o no me había planteado esto o esto a mí también me ha pasado, ¿no? Eh, me parece genial porque en verdad, claro que nos pasan a mucha gente las mismas cosas, ¿no? Si te deja el novio a la novia, no sé, pues nos ha pasado a todos y lo pasamos mmm, pues uno mejor y otro peor pero, no sé, yo creo que te ayuda, te dan como herramientas, ¿no? A decir, vale, no estoy solo, yo creo que la grandeza es esta, no estoy solo, ¿no? Porque tú te sientes ahí con tu paranoia y te piensas que eres el único en esta línea voy a otra pregunta Todavía más ambiciosa y arriesgada Se nota ay. que me he tomado una copa de Soberano En el, en el bar de abajo Siguiendo el anuncio que hemos escuchado Era de Soberano, por sí. cierto lo, No apoyo la, la publicidad de Soberano Solo consumo eh, La palabra, la poesía ¿Cambia realidades? Esta es una historia que me interesa mucho por, por mi pasado profesional Y por mi contacto con el arte Que lo he conocido a través de lo social ¿Tú qué opinas? ¿La poesía puede cambiar realidades? ¿La palabra cambia realidades un poco, un poco? Uh -huh. La una. Yo creo que, a ver, como tónica general, no me atrevería a decir sí. Pero a nivel, yo por ejemplo, como mi trabajo como gestora cultural, eh, hemos, hemos hecho, por ejemplo, rutas literarias en espacios donde habían estado escritores y tal, con grupos a lo mejor de gente que, mm, no sé, o jubiladas o... Eh, gente que no había tenido ningún tipo de contacto con un, cierta literatura y alucina a la gente ¿no? y luego se plantea ciertas cosas y cosas que yo creo que no es que se plantees, es que luego tú tienes herramientas para mí el arte es una herramienta que luego te sirve para solucionar ciertos temas del día a día vitales entonces mmm, yo no diría la, la poesía o la, la literatura, diría el arte ¿no? en general yo creo que sí Mezclamos las dos cuestiones ahora promotora mm. cultural vamos a atrevernos a decir en algún momento contacto con una editorial y vamos a imaginarnos de vamos a imaginarnos que eres una poeta con suerte y logras publicar pero las ediciones y publicaciones se quedan en los círculos donde nacen la distribución es una enemiga bestial de esta poesía qué pasa con esta con esta política editorial o sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? A que ver, creo mi... que es un tema muy actual. Mi opinión es que, a no sé que cambie mucho de opinión, no me he querido dedicar a la edición, por lo, cual, por lo tanto ya Pero estoy... tienes experiencia. Para... Pero conozco gente que sí. Eh, yo creo que... A ver, la poesía es un circuito muy pequeño y es, es absurdo intentar que sea como, no sé, como el mundo de la industria de la música, ¿no? O sea, sería algo totalmente impensable. Y hay gente que se mete en el mundo de la poesía quisiendo ser Bisbal, cosa que yo sigo sin entender, porque dices, pues graba un disco, coge una guitarra y tal, pero no escribas un libro, porque vamos, esto no va por aquí. No sé si te lo han contado cuando te Madridistas en el club. Y mmm, creo que claro que hay lobbies como en todos como en, en todos los negocios, porque el negocio editorial no deja de ser un negocio que tiene unos criterios de venta, que tiene que que o sea, que gestionar toda infraestructura empresarial y que tienen los criterios de venta. Y entonces, claro, depende de qué poesías o qué tipo de libros, pues no son de circuito. Ahora hay un mogollón de editoriales pequeñas que están haciendo una labor de distribución de este tipo de, de circuitos, a lo mejor de mm, metapoesía poesía poesía muy... Nos queda muy poquito tiempo, uh -huh. siempre intenso... Uh. A tope, ¿no? A tope, muy intenso, pero nos quedan dos preguntillas. Una, que es una recomendación que siempre busco que cualquier autómata invitado la dé al resto de oyentes y es, si en este caso va como muy orientado a la idea de que si tú a lo mejor ahora volvieras a tus 17 y 18 cuando empezabas a hacer todo esto, si tienes alguna recomendación que a ti en ese tiempo te hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza para todos y todas aquellas que están empezando ahora a hacer alguna cosa con la sí. palabra, la poesía, el arte. No, ya que ya que estamos con el tema de la poesía, es un poema de Machado que dice, "Saber esperar aguarda que la marea fluya. Así en la costa un barco, hasta que, no, que al partir no te inquiete." Si lo encontráis, cogerlo, lo imprimís, os lo ponéis en el cabezal de... Lo tengo aquí, pero no sé si leerlo, no tenemos tiempo. Y os va a ir fenomenal, porque yo creo que el problema es mmm, saber esperar. O sea, las cosas van pasando, se van colocando y todo llega, pero hay que saber esperar a que llegue un poema de Machado que elige un invitado esta tarde no sí. puede ser que es un, grande, es, un grande. es un grande tenemos todavía Carlos no os vayáis porque en un minutito lo tenemos aquí otra vez tocando con nosotros pero antes si quieres leernos el ah, poema sí. yo tengo que ah, hacer sí, una intro muy, si muy, muy rápido que <risa> es que este poema nos va a ayudar ya a introducir No todavía la música, sino el concurso de, de Estréllate, que esta semana... Bueno, durante el día de hoy, si se anima a alguien a llamar, el teléfono es... El 914290189. Lo he dicho de memoria. Y eh, si no, en el Facebook Automata Radio. Y la pregunta la va a lanzar nuestra invitada, Yael. Y va a leer el poema, que además va a regalar en una edición especial que ahora os va a comentar ella... Pero antes nada más teníamos que decir que, que ya él tiene que dar saludos y yo también a una persona muy especial para los dos que es eh, Tony Mondragón. Sí. con la que hemos compartido trabajo y, sí, y yo aún estoy ahí <risa> eh, con la que ella comparte trabajo yo he compartido trabajo y además cervezas diversión y amistad y soberano eh, seguro soberano no tanto y factoría de arte y factoría de arte y desarrollo <risa> de él antes de que sega ya él él es emoción. el director de, de factoría de arte y desarrollo y desde aquí le mandamos un saludo porque es Eh, probablemente grande. otro automata grande de la creación y que seguramente tendremos aquí. Si te parece ya él, un beso para él y un nos beso. lees el poema y nos presentas qué es lo que tienen que decir nuestros oyentes para ganar tu poema. Eh, eh, ¿Qué mujer elegirían como presidenta del gobierno? Mujer, o sea, cualquiera puede ser, no tiene que ser política, ¿no? No tiene que ser política. No. Muy, bien. muy bien. Que crea que era una gran labor, ¿eh? No vale un Rita la canta ahora y esas cosas, ¿eh? <risa> pues ya sabes, llamada al 914 y os lleváis un, un poema de Yael. Yael, queremos escuchar ese poema. Nos estamos quedando sin tiempo, así que queremos escucharlo ya. Vale, intentaré. Vale. Se llama Abeas Corpus. Vengo de una especie protegida Enjaulada en el hedor de la bolsa De una tristeza líquida que perdió la memoria En la manipulación de los calmantes La madre modernidad Ceba a todos por igual Las crías tienen derecho A expresar su ignorancia Y el grupo en peligro de extinción Obtiene el abrigo del paternalismo ilustrado Que no cuenta con ellos Pienso Luego no existo en esta prisión Llena de ocio Los indignados emocionales lanzan piedras al desierto donde la rabia se evapora en el Fahrenheit 21. Dudo si resistir me llevará más allá del espejismo. Las rutinas construyen la inestabilidad que a fuerza de razón ha forjado un mundo inteligible esbozado por la arquitectura del espacio cibernético. Se proyecta así el cielo en la caverna. La estrechez de la celda permite aparentar el éxito Y es bastante el amor conveniente y fotogénico. Es difícil no ahogarse en las redes sociales, donde el parecer copuló con el ser, dando a luz el estar. En el cautiverio soy laica con una moral religiosa. Dios murió en un, pre en un preludio caótico de condescendencia. Con el gobierno tomó la batuta de Beethoven y en el vértice del pensamiento escribió el adagio del sujeto posmoderno. Deseo ser un animal. Que mata por hambre, cegarme ante la barbarie de los telediarios que me acostumbran a comer frente a la muerte, recluida en este baldío inundado de miedo. En los anales de la historia no consta cuándo me perdí el respeto, en qué ley nos lo prohibimos todo, en nombre del progreso y lo políticamente correcto que desaúsa cada mañana el instinto y la ternura. Creyéndome libre, vendí la velocidad del tiempo a cambio de impactar mi, mi cuerpo contra el cristal al ritmo de la globalización siento la añoranza de cuando descubrimos el fuego oh, ya, yo, María. Ver, mm. ah, ya veremos ¿Qué bonito. Pero ¿por qué eh? me lo preguntas a mí? No sé cómo eres la jefa de todo esto. Claro. En cualquier caso, Sergio ya el, gracias por traernos a una un nueva planet. sección de Autómatas Os dejamos con Pegasus eh, y su tema El final de la noche, un grupo que de hecho recomiendo. Estoy obsesionado con él. día y noche yo no, no. escuchando esta canción 37 veces en dos días y eso se llama bucle Sergio hay sí, un club muy nombre, grande en el que, que bucle, muchos ¿no? socios sí hombre bucle, bucle no. eh, <risa> dedicado pues a él por venir que es un placer y a Tony que hablábamos de él y a Edu que, que creo que quería llamar hoy pero no lo ha logrado así que para ellos va un besazo y gracias Ahora sí, continuamos en Agora Pulp con Carlos Salinas, el que fue nuestro primer invitado musical antes de que este programa tuviera nombre. Carlos, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo has Te has puesto chaqueta, ¿verdad? No tenías antes chaqueta. Sí, la llevabas también. ¿Ah, sí? Te ha saltado el récord, Fran. <risa> <risa> Igual tengo frío. Ya, pues. Bueno, Carlos, eh, ahora sí, háblanos. Eh, Vamos vuelves a los escenarios después bueno a otro tipo de escenarios porque seguías en ellos sí. pero mañana vuelves a la sala burr real claro mañana vuelvo a mi esencia no a lo que de lo que yo vengo realmente no de las, a las pequeñitas de conciertos donde tienes a la gente ahí que la puedes escupir cuando cantas eso <risa> <risa> esos los teatros de mil personas no no no no puedes hacerlo <risa> además la sala burr real es como tú dices un ambiente muy intimista no sé si te sientes más cómoda en ese sentido Son cosas muy distintas, la verdad es que, bueno, yo he estado en teatros y he estado en salas y, y a lo mejor con el rollo que yo llevo de mis canciones, de cantar mis mis pequeños diarios, ¿no? La verdad es que me siento muy cómodo, pero a lo mejor a la hora de hacer un musical me siento extremadamente cómodo en un teatro, porque tienen una magia muy, muy especial que es muy difícil de explicar. Entonces es como... a lo mejor no haría un musical en, en una sala de conciertos... <risa> Pero a lo mejor no cantaría mis canciones en un teatro Porque me intimidaría la, la distancia claro. Y en este tiempo que ya nos has contado Que has estado de musical, de gira ¿Te ha dado tiempo a componer? ¿Hay canciones nuevas que solamente A partir de mañana podremos escuchar? ¿O es un poco una revisión de tus Grandes éxitos? Pues sí, sí, hay Hay cosas nuevas, oh, hay, hay una canción nueva ¿Verdad que te la pido? A saber Eh, pues es una canción que la compuse al principio de, de esta tormenta, ¿no? Se llama Tormenta, la ciudad dormida. El espectáculo se llama Storm, que es tormenta. Y fue un principio duro. Fue un principio, pues donde fue bastante duro, ¿no? Había mucha presión, ensayos en, en el público. Teníamos muy poco tiempo para montar un espectáculo de una producción muy alta. Y entonces, bueno, el público tardaba bastante en reaccionar y a mí me afecta mucho, ¿no? Yo estoy acostumbrada a toda esa cercanía y el público estaba tan distante que eso también me acumulaba, pues, como una, una agonía extraña, ¿no? Entonces, eh, se llama Tormenta la ciudad dormida y la presentaré mañana por primera vez en directo. Vale, respetamos eso. <risa> me bueno, puedo cantar un poquito si os hace ilusión. Hombre, pues claro hombre, que no hace no nos hace ilusión. No ilusión, por favor. me voy a cantar la parte habla sobre la tormenta. Vale. Tormenta en la ciudad dormida de Carlos Salinas. La tormenta ya llegó, la gente se distanció, la soledad vino conmigo. Ya está, no me acuerdo de más, me he en blanco. <risa> Algo así es. Sí. habéis escuchado un, un pellizquito mañana podréis escuchar el resto en la y sala te, y tan pellizquito de estos que hacen daño porque <risa> si se lleva el de papel, estos, claro pues se de, de muy vaya, mañana si sí habrá chuleta pero son pellizquitos de estos que te dejan marca si sí, te dejan la uña clava claro. y además mañana Carlos es un día muy especial para ti porque es tu cumpleaños así que Eso, ¿ya? 25 años ya madre mía, que ¿Qué, qué, qué mayor me siento como que ya dice Fran <risa> Eh, bueno, si alguien os está escuchando y acude mañana al concierto, pues ya sabéis, podéis darle una sorpresa que ya no es una sorpresa. Y los va a dar una <ríe> también, porque va a un regalito con la entrada o algo así, puede Eso ser. Eso es, yo en vez de que la gente me regale a mí, que ya con la presencia ya es un regalo muy grande, pues hemos decidido que vamos a hacer como unas púas muy bonitas, oh. grabadas con pues con mi nombre, Carlos Salinas, en como en un tono Azulito ¿Una metálico Una cuerdita te sugeriría que se atara el pantalón Porque se pierden todas no sé Pues si no, esto ya el agujerito te lo tienes que hacer ah, vale, tú vale. Porque hay, había gente Tuve discusiones en el Facebook Dije, ¿lo hago con agujerito? No, había gente que decía No, si quieren la gente con agujerito que se lo haga después Que a mí no me gusta ah, o por dijimos, ahí, ¿no? Es más fácil hacerla sin agujerito vale. Que la gente luego que luego ponerle el agujerito vale. Entonces pues para todos los invitados Tendrán su púa y tendrán pues versiones tendrán canciones nuevas y tendrán pues las canciones que siempre han estado ahí y antes de escuchar otro de tus temas eh, ya para despedirte cuéntanos qué otros proyectos tienes además de de los musicales pues ahora mismo estoy en un musical infantil que es pues para niños así muy muy niños y bueno los padres los disfrutan más que es así con música es de Disney se llama un mundo de ilusión y y bueno son canciones que todos nos conocemos no solo los niños porque ¿Quién no ha crecido con Disney, no? Es, es muy bonito y, Pero en realidad es lo único que tengo ahora mismo así Son actuaciones muy esporádicas Quiero tomarme un tiempo Un poco Para encontrarme a mí mismo Que no es que me haya perdido Sino que cuando pierdes un poco las ilusiones Pues te dan ganas Como de irte de viaje Y, y como esto está muy mal El país está fatal Y todo está muy mal Es como que necesito escapar Necesito escapar Lo haré pues, pronto, no sé, sin avisar lo haré, pero yo seguiré colgando mis canciones cuando me grabe en mi casa, en mi página web, que lo podéis ver todos, que es salinasrevolucion.com mm -hmm. Y ahí estarán todas las vez, informaciones Tal vez de esa huida nacerán las nuevas canciones no. Eso espero, eso espero mm -hmm. Pues de momento nos quedamos con las que ya están escritas, vamos a escucharte un nuevo tema Bueno, no? sí La de Plaza Solución, ¿no? Hombre... Ah, esta, esta no esto, todavía no todavía no está editada en ningún en ningún CD ni nada ni la he grabado así a a nivel maqueta de estudio pero pero algún día tiene mucha la voy a hacer como como la he estado ensayando y como me la porque... más intimista tal vez ¿no? sí a, eso es porque antes empezaba más directamente <ríe> más así no pero ahora está en dos partes vale. a ver qué tal a ver qué qué os parece pues vamos allá. Plaza solución de Carlos Salinas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 para hablar y escuchar pensar y reflexionar el mundo está cambiando si no lo ves deja la tele y despiértate sal a la calle y pon tus manos al cielo únete a la revolución Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. va la revolución pero la gente quiere una solución nos engañaron nos quisieron echar pero no nos pudieron callar oh, oh, oh. Nadie esperaba la revolución, pero la gente quiere una solución. Estas palabras nos transportan unos meses, nos transportan unos metros aquí a la Puerta del Sol y esa melodía tan enérgica también. Sí, a mí la verdad es que cuando la canto me recuerda todos todos esos momentos y sobre todo cuando la estábamos componiendo ahí con nuestra tienda de campaña. <risa> Lo no recuerdo así fue cuando o, cuando nos conocimos la primera vez, ahí en una tienda de campaña cerquita de de Archivo, así fue como Claro, ahí está, de, ahí estamos acoplados. Claro, así que <risa> fuimos de Carlos la primera vez y así bueno, poquito a poquito. Plaza Soluciones se ha convertido en un himno también de Agorason a, a su manera, porque ya ha sonado es el topic en Agorason. <risa> pues Carlos Salinas, estamos muy contentos de haberte tenido en el estudio una vez más. Muchas gracias. Te despedimos deseándote toda la suerte Para todos los proyectos Deseándote también un feliz cumpleaños para mañana Muchas gracias Recuérdanos hora y sitio del concierto Para evitar a los... Pues mira, para todos los que os queráis pasar Es en la Sala Búho Real de Madrid En la calle Regueros número 5 uh -huh. Que está entre Alonso Martínez y Chueca Es a las nueve y media Y las entradas las pueden comprar O mañana en puerta o en entradas.com Si las compran ya para asegurárselas uh -huh. Y nada más, pues Será un concierto muy especial Y cumpleaños feliz, que no por ser mi cumpleaños va a ser un concierto íntimo, así que espero que la gente venga ahí que, que esta canción formará parte de este concierto. Muy bien. Pues Carlos, muchísimas gracias, como decimos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> un de agua cayó sobre los montes y el valle fue rodando Perros tu cuerpo con la sombra violeta de mis manos. Era muerto en la orilla, un arcángel de frío.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 pánico, dolor. Son algunas, solo algunas, consecuencias de las guerras. Todas ellas sensaciones abstractas, hirientes. Ni siquiera quien las padece podría describirlas con detalle. Pero sin duda, cuando el, oro, el horror, el pánico, el dolor quedan atrapados en una instantánea, son inconfundibles. Imposible no reconocerlos y hacerlos propios. Gervasio Sánchez captura y relata desde hace 25 años esa galería del terror que supone un conflicto bélico desde el otro lado del objetivo. Han cubierto conflictos armados en los Balcanes, Sudamérica, África o Asia. Sus imágenes y palabras han servido y sirven, aún hoy, para evitar el olvido y poner de relieve lo insensato de las guerras. Este cuarto de siglo de carrera se resume hasta el próximo 10 de junio en una exposición en el Centro Social Autogestionado Tabacalera, comisariada por Sandra Basels y apoyada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¿Quién mejor que Gervasio para hablarnos sobre su propia carrera? Y ya lo tenemos lo, al otro lado del teléfono. Gervasio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Gervasio, ¿qué sientes cuando repasas estos 25 años de carrera? Bueno, la verdad es que pues, es una situación curiosa, ¿no? Porque... Todavía sigo siendo una persona muy joven y, en cambio, pues ya es casi como como si hubiera pasado una eternidad, ¿no? En este trabajo tan complicado como es ser un, un especialista en zonas de conflicto, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante poder pasar revista a la vida profesional y llegar al punto de, de, de poder, bueno, pues mostrar eh, a, a las nuevas generaciones eh, qué tipo de imágenes, qué tipo de trabajos he hecho a lo largo de mi vida. Así que el público objetivo, aunque es todo, un poco, me imagino que estando en Tabacalera quieres fijar un poco en la gente joven, ¿no? Que sepan un poco de de qué pasta está hecha la obra de Gerardo Sánchez y dónde has estado y que a ver que le transmite, qué le transmite todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad todo tipo de público, no, me he quedado muy sorprendido de la cantidad de gente, de la cantidad de gente que ha venido a la exposición de todo tipo de edades. Ya, de hecho, la, la primero la primera sorpresa fue la inauguración el martes. Que bueno, que según las autoridades del Ministerio de Cultura eh, eh, hubo 850 personas, ¿no? O sea, un número realmente sorprendente mm -hmm. para saber, para ¿no? Y, y luego, por otra parte, pues en eh, eh, los primeros días también ha habido mucha afluencia de público y esto pues te anima, ¿no? Te anima mucho y sobre todo que te anima también al Ministerio de, de Cultura, bueno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que ha sido los que han montado esta posición para que sigan apostando por la fotografía. Son 20, 25 años de carrera, seguramente miles de imágenes y esas imágenes han quedado resumidas en unas en unas 100, 100 y algo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso de selección de todas esas fotos? Bueno, eh, la verdad es que la comisaria de la exposición es Sandra Balcés, que aparte de, de ya haberme acompañado en mi anterior proyecto, Desaparecidos, es una fotoperiodista de, de gran prestigio, profesora de la universidad, buena amiga, o sea, con la que me entiendo perfectamente, y ha sido un trabajo complicado, pero al mismo tiempo amistoso no hemos tenido que pelear por elegir las fotografías eh, al final han sido casi 150 fotografías, 148 imágenes que han sido copiadas eh, unas 81 en blanco y negro guaritado con, eh, con el especialista Juan Manuel Castro Pietro que aparte de ser un gran fotógrafo es el mejor copista que hay en España, y después hay otras eh, 60 y tantas que, que son en en, digamos en papel inyección por después de haber sido digitalizadas ¿no? y luego también queda eh, material eh, eh, bastante material que hemos pues, puesto a final en seis eh, audiovisuales que también creo que completan el trabajo de de estos de de, de 25 años En palabras de la propia Sandra Gervasio es un profesional a medio camino entre la empatía idealista y la tradición documental ¿Cómo te describes tú detrás de la cámara Gervasio? Bueno, yo lo único que he hecho ha sido eh, recoger durante más de un cuarto de siglo imágenes de desastres, de desastres de, desastre de las guerra, de tanta guerra eh, que, que han afectado a millones de seres humanos, con tantos miles de muertos, mmm, desaparecidos, heridos, en millones de refugiados. O sea, todo un, una especie como de cronología del desastre, ¿no? O de los desastres de la guerra, ¿no? Y esto es lo que es la exposición, hay imágenes muy crudas, también imágenes que muestran Que los seres humanos que sufren las guerras a veces se, com se comportan con gran dignidad ¿no? uh -huh. Como dices eh, cada imagen de la muestra pues muestra esa crueldad y seguramente mueva algo dentro de la conciencia del espectador, pero tú como fotógrafo, ¿cómo consigues mantener mantenerte impasible detrás de la cámara cuando el horror está sucediendo delante de ti? Y también me preguntaba si alguna vez te ha sucedido que eh, lo, la escena que tienes delante es tan dolorosa que no has podido tomar esa instantánea Es una pregunta eh, de, de lo que yo llamo preguntas privadas, es decir, eh, yo creo que eso forma parte de la intimidad de los fotógrafos yo, y los periodistas. Hay una tendencia, el fotoperiodismo y la fotografía española, e incluso el periodismo español hablar muchas veces de lo que te pasa que de lo que pasa a otras personas, ¿no? Yo creo que que cada uno tiene que ser consciente de que cuando trabaja en contacto con el sufrimiento va a recibir un gran impacto emocional, creo que es obligatorio ser impactado emocionalmente yo lo digo a los jóvenes eh, fotógrafos y periodistas, a las nuevas generaciones que si no están dispuestos a sufrir el impacto directo del dolor de las víctimas en su propio interior, en su propia conciencia jamás van a poder transmitir con decencia y no importa si ganan muchos premios hacen buenas fotos, hacen buenos textos o son reconocidos, los reconocen en las calles de sus ciudades, no habrán podido transmitir con decencia por ello hay que ir a la guerra a ver, documentar ...y sufrir las consecuencias... ...y sobre todo hablar de las víctimas... ...y no de nuestras cuitas o nuestros eh, dolores. Uh -huh. Por cómo lo cuentas seguramente que... ...todo lo que tú has visto sí que te ha impactado... Eh, ¿cómo, ...¿cómo te ha hecho evolucionar eso? ¿Y cómo cómo has sido capaz de afrontarlo todo? Bueno, hombre, yo creo que es importante... ...primero creer lo que haces, ¿no? Yo soy periodista desde que nací prácticamente, yo creo que lo llevo la, en el ADN, ¿no? Eh, ya era muy joven cuando quería ser periodista, quería ser fotógrafo, quería viajar, eh, quería mostrar lo que estaba ocurriendo, y yo he vivido siempre el periodismo como un oficio, no como una profesión, ni como una profesión asalariada, ni con, con horarios, ¿no? La verdad es que para mí es un oficio que dura las 24 horas del día, lamentablemente es así, porque a veces totalmente te pone una vida rutinaria, de permanente relación con tus obsesiones y muchas veces dejas a un lado otras cosas también son muy importantes en la vida, ¿no? Pero creo que, que es muy difícil congeniar la vida de un periodista eh, que cree lo que hace, va de un lado para otro, con, con la vida privada. Es, hay equilibrios increíbles, pero creo que que la única manera de poder llegar al fondo de la cuestión. O sea, tú no puedes estar en función de de mm, tu, tu, tu agenda, no puedes estar en función de... Que ahora no puedo ir porque me pasa tal cosa no me apetece, no quiero yo muchas veces cuando inicio los viajes pues no hay nada que más me duela que tener que abandonar mi casa no estoy calentito o estoy fresquito según, hace verano hace calor o hace frío y tengo que abandonar a mi familia y esto es bastante duro no pero cuando llegas sobre el terreno tienes que decidir bueno, que estás ahí para trabajar y trabajar continuamente para poder llegar a contar las historias tan dramáticas que pasan a tu alrededor Bueno, esta pregunta sabemos que es complicada. Tal vez un poquito más fácil, ahora que has seleccionado ya unas pocas fotografías de tu carrera. De las ciencientos y pico que hablaba María, si hay que elegir una, una, hoy una. Sé que mañana sería otra. Hoy una, ¿cuál elegirías? Bueno, hay fotografías que yo creo que van... Incluso aunque pasen décadas de, de, de... Décadas, seguirán teniendo una gran fuerza visual, ¿no? O sea, las fotografías... ...hay una fotografía de la biblioteca de Sarajevo... ...con una luz de luz que atraviesa toda la biblioteca... ...que yo creo que es un icono de la guerra de Bosnia, ¿no?... ...y que además de la destrucción contra la cultura en la guerra lo que llamó Juan solo el gran escritor español, al que yo acompañé en 1993 a Sarajevo, el memoricidio, ¿no? Destruíamos la memoria para destruir las, los puentes que nos eh, relacionan con el contrario y así en, eh, destruimos la esencia de la vida, ¿no? Entonces yo pienso que, que esa, esa fotografía tendrá siempre un gran valor y, y yo recuerdo todavía en Bagdad, hace unos años, cuando se al resto de la biblioteca de, de, de Irak, Eh, se puso a llorar ¿no? se puso a llorar delante mío me, a mí me conmocionó pero me decía eh, fíjate tú yo me, yo yo que he visto mi, mi biblioteca pues en, una, en unas condiciones difíciles ahora veo esta que está todo, completamente destruida no tengo que llorar por la biblioteca de otro lugar no entonces una una de las fotos que yo creo que es importante luego también bueno hay otras fotografías que yo creo que van a tener que seguir trayectoria esta, esta pero también tengo que decir una cosa que es importante hay imágenes que han eh, digamos eh, que se han convertido en imágenes más conocidas mías pero que forman parte de proyectos por ejemplo del proyecto vidas minadas no eh, sin ese proyecto no hubiera habido esas imágenes que día son más conocidas Y si las fotografías que nunca se verán, tampoco hubiera habido las fotografías que se ven. O sea que todo esto hay que tener muy en cuenta cuando se habla de, de, del trabajo de un autor. Uh -huh. Pues Gervasio Sánchez, agradecemos mucho que haya respondido a nuestra llamada para comentar aquí con nosotros estos 25 años de carrera. Recordamos que pueden ir a ver esta exposición eh, hasta el 10 de junio en Tabacalera. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y que sean 25 años más. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo también recordar a los oyentes que aparte de la exposición hay un catálogo que ha, ha realizado mi editor Leopoldo Blume con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y que la verdad es que no se puede vender, no se vende en la tabacalera por unas no sé, cuestiones burocráticas, pero sí se puede conseguir cualquier librería o, o incluso a través de la web. Y creo que vale la pena, sobre todo para la gente que no que no va a visitar la exposición en Madrid, poder echar un vistazo desde trabajo, que realmente refleja 25 años de la vida de un fotógrafo o en uh -huh. de conflicto pues muchas gracias Gerbas y un abrazo muy fuerte desde AgoraSol. sol en otra ocasión gracias. nos hablamos de nuevo muchas gracias a ustedes <ríe> hasta, hasta la luego. próxima quien inventó aquello de caos organizado, pero es lo más parecido a este agora pulp de viernes que ha empezado a deconstruirse, a construirse sobre sí mismo una y otra vez. Sí, sería como una especie de Frankenstein radiofónico, ¿no? Sí, y para sí. completar este monstruo, qué mejor que Marcos. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Después... <risa> no sé si eso es un piropo, un <risa> galago, o qué, pero muy, muy, bueno... Tú tómatelo como un piropo, Marcos. Sí. eres que, que os lo lea ahora empezamos pasó? como quieras. Sé que te has preparado un poema en este sí. día de, de homenaje a Gabo. Yo tengo sí, que decir ¿verdad? que me congratula porque pensaba que <risa> esta parte era la que más colgando estaba. <risa> no, pues no, bueno, traigo un, nada, un poema son tres estrofas, es, es, es cortito, pero me gustó porque porque bueno, hace es una Elena Medel, es una escritora de Córdoba. Y hace unos guiños, bueno, tiene un cuaderno que se llama eh, Un soplo en el corazón que es el nombre de, de un disco de Family, un grupo Donostierra bueno, bastante conocido en la escena indie que inspiró a grupos como Los Planetas y el, el, el poema que elegí también es otro guiño eh, en este caso a, a una canción de, de Joy Division o sea que, oh. bueno, es, es, es transversal totalmente <risas> a la sesión. Venga, pues empezamos con eso sí, me gusta, tú ganas escucharlo Marcos Muy bien, pues eh, eh, el poema se llama Love Will Tear us Apart. ¿Es en inglés? No, no, no. Ojo, oh, digo, canciono, se nos lanza. Pero, <risa> sí, sí, eh, vamos, sí, el, el, el libro se llama De Vacaciones, lo que pasa es que el título de este poema es, es precisamente la canción esa de Joy Division. Mm -hmm. Muy eh, Voy con ello. Adelante. El estómago de Vladimir Spidersavage arde como una estrella de azufre. Esta madrugada es el beso de la madre, fugaz en su veneno. El sueño me condena a cadena perpetua, entreteje la dulzura de Clodín con el cordón de mis zapatos rotos. La llaga en su vientre de nieve duele escombros, sabe a corazón. El rencor tiene nombre de formas vegetales. Eso es todo. Oh. Qué bonito. Me gusta. Sí, sí, buena elección, Marcos. Bueno, a ver, a ver si os gusta ahora la, la selección musical que os traigo hoy seguro que sí porque siempre nos gusta siempre acabamos bailando aquí en el Agora Pulp. bueno eso es uno de, de los cometidos también de, de esta sesión aparte de, de dar un poco a conocer los temas así con licencias libres pues pues un, un poco de baile para para acabar el viernes un poco animados yo qué sé bueno para empezar para empezarlo claro ¿no? eh, pues, bueno sí para empezarlo <risa> y para acabar el Agora Pulp en, en nuestro caso bueno más o menos muy bien. bueno pues Nada, empezamos con, con Monome que es un productor de, como el mismo se define de copia y pega, sí. que nació en, en Tesalónica, Grecia y que pues que lleva jugando con samples y, y beats desde, bueno desde hace ya un tiempo. Publicó un EP de debut el, el pasado año que se llama Dream Sequence y, y bueno pues este EP tiene sonidos trip hoperos, de trip hop instrumental y es un poco un collage de, también de sonidos así. ...de épocas a lo mejor un poco distantes en, en cuanto a la forma de bueno, de los estilos musicales... ...como son los 50 y los 80. Eh, también este trabajo bueno tiene la peculiaridad de que aunque sea un poco así electrónico... Y, y, ...y música hip hop, así a grandes rasgos, lo desarrolló todo con un secuenciador... ...o sea que bueno es, es anecdótico pero también es, está trabajado este este disco para para solo haberlo hecho con ese secuenciador. Nos dejamos con monome y dream sequence. Dream, dream, dream. How long ago did they start? No. No. What do you see you remember? No, regardless, it's a bad sign, man. No, no, no, They're instability pain, pain. And that's why we don't like to talk about them. But the most important thing for you to remember that in this world, in our world, dreams are never real. Marcos, Marcos, me oyes? Sí. Ahora sí, ahora, ahora. Digo ya que me... es, digo que si decimos que hay listas abiertas es la sección para empezar el viernes. No sé sí. si sabéis eh, todos que hay una especie de programa que tú dices que estás escuchando y te dice que puedes beber. <risa> no, <tenía ni> idea. <risa> no me lo ¿Qué, puedo creer. ¿Qué cre para empezar el viernes? ¿Qué nos sugiere esto? Pues yo, yo no. Sé Algo qué. muy psicodélico, no lo sé. Sí, sí, sí. Bueno, es un una mezcla extraña parece que nunca va a arrancar pero luego es como sí así, como que va incorporando sonidos y no sé no sé qué qué nos podría sugerir un mostito esto? un mostito tú quieres sí, que estamos en una era infantil eh, pues. bueno a ver a ver qué os sugiere qué bebido os sugiere esta otra banda vamos eh, a jugar a eso me apetece pues esta banda se llama Capullo Capullo es una banda no <risa> way Empezamos bien Primero empezamos con Monstruos con Capullo, no sé cómo acabar la cosa Pero bueno Esto esto, esto es Bueno, Capullo es una banda de electropop De Aguascalientes, de México Que publicó un álbum de debut Que se llama Testigos del fin del mundo eh, A principios de este año Y que, bueno, tiene Está repleto de, de canciones así Divertidas de, Yo que sé, fiesteras a lo mejor Ácidas ...y que tienen, bueno, el, el, digamos que la peculiaridad de que son una amalgama de estilos, bueno, totalmente distintos... ...hay cumbia, baladas, techno bueno, un, un collage bastante, bastante amplio... ...en 2010 eh, consiguieron, bueno, bastante difusión con, con un single que se llama Merequeteque... Que, que bueno que fue todo un himno indie no sé si por, por la difusión que se le dio en algunos blogs así bastante conocidillos y, y bueno lo petó lo petó en 2010 eh, eh, cantaron también eh, los los capullo a su impresora Patty a su cuenta de correo hacen eh, guiños al P2P en algunas de sus letras y, y tienen cuenta en, en bueno en la en la red que se llama Tumblr o sea, que seguro que son aficionados de los vídeos de gatitos de YouTube y de picadas así. <risa> seguro, seguro. <risa> bueno, pues, pues a escuchamos que... a Capullo, si te parece. Eso es. No claro, vale decir tequila, ¿vale, chicos? Esa queda, por obvia, queda vetada. Escuchamos, Muy Bueno, pues escuchamos a Capullo y, y el tema que se llama La Marea. La Marea. Altyazı Marcos, yo me voy a atrever, ¿eh? Me voy a atrever. Yo, a mí esto me sugiere agua. Agua. Bueno, sí, sí, sí, a mí, ¿sabes? ¿sabes qué me sugiere? Como un tipo mojito, un baiquiruxi, un combinado que lleve... Que lleve bastante agitación, como la marea, que, que lo destruye todo menos la... Bueno, no, vamos, bueno, no destruye... Yo también me iría por ahí, yo creo que no he bailado tanto nunca como con esta canción. Pues menos mal. <risa> a mi manera, porque sabes que los chicos bailamos así como viendo sobre la cintura un poco, no es bueno, nada bueno, bueno, ostentorio. Bueno. Y, y los que la mueven. Y pues. los que la mueven, claro. Los tipos duros no ni siquiera. No, no, no hay movimiento de cintura. Yo estoy contigo. ¿Alguna vez? bebida tropical? Sí, estoy contigo. No sabría decirte cuál. Bueno, pues a ver qué qué bebida os sugiere este último tema de listas abiertas que que os traigo, que es de Lia Rossier, que es una en bastante inquieta, bueno, en sí. ...compositora, productora... De, ...de... ...bueno, de estilos... ...así... ...como el Dancehall y el dub ...y que presentó en... ...en 2011 con el sello Davism... ...un EP que se llama The Real Lea... ...y a este EP pertenece... ...pues la canción que, que hoy os traemos... ...que se llama Airi... Eh, ...Lea pues colabora con... ...con varios artistas de la escena Roots... ...y, y bueno, compagina este trabajo como vocalista en formaciones así más bueno más que le son más afines y en otros son systems a ver qué qué os parece este aire de de Leah Rosier con el que nos despedimos hasta el próximo listas abiertas eso te iba a decir Marcos que con esto ya nos despedimos ya te comentaremos por por podcast <risa> <risa> qué bebida nos sugiere venga perfecto saludos hasta luego chao He Richie un ron para todos aquí para ir meciendo este viernes que se nos acaba ya. Arrinno de reggae ¿Qué tenemos María ahora? Pues tenemos a Edu al otro lado del teléfono. ¡Qué peligro Edu! Buenas tardes. Hola buenas tardes. ¿Tú qué te tomarías para una canción así reguera? Eh, no os oigo nada desde mi desde mi teléfono. Podéis hablar un poco más alto o subirme el auxiliar? ¿Qué te tomarías para una canción reguera? no sé si Me tomaría para una canción reguera Pues, sí. no lo sé eh, Pipas, Tijuana <risa> Muy bien Edu, eh, hoy hemos estado dedicando Todo el programa a las palabras, a la literatura Porque esta semana se cumplieron 85 años Del nacimiento de, de Gabo De Gabriel García Márquez y por eso te te entendido de Gabo El que juega en el, el, que juega en el Madrid <risa> No ha abierto el libro nunca <risa> En fin, por eso te pedíamos que buscases una poesía. ¿Y qué, qué has encontrado? ¿Qué nos vas a traer? Yo tengo de lectura de cabecera generalmente a Bukowski, que es un autor que me gusta mucho y que utilizo mucho cuando hacemos el historias normales ante especial. Mm -hmm. Sí, yo me he leído Mujeres, y es un libro que... De hecho, he releído, de los pocos que me he releído en mi vida. Entonces, es que es muy leído en Mujeres, Paco. Sí. <risa> es muy leíble, efectivamente. Y Creo lo... que no lo has entendido del chiste, pero da igual. <risa> ¿Qué leo o qué hago? Adelante Edu, todo tuyo Bueno, la pues poesía se llama Abraza la oscuridad Y es del primer libro de Bukowski Y dice La confusión es el Dios La locura es el Dios La paz permanente de la vida Es la paz permanente de la muerte La agonía puede matar O puede sustentar la vida Pero la paz es siempre horrible La paz es la peor cosa Caminando, hablando, sonriendo Pareciendo ser No olvides las aceras Las putas, la traición, el gusano de la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios. Permanece angustiado. Deslízate. Y eso es eh abrazar la oscuridad de Charles Bukowski. Toma ya. Wow. Nos quedamos sin palabras, eh, Edu. Qué bonito. Ah, El de... día la palabra, los que dicen palabras es fascinante. En la radio sobre todo, ¿verdad? En la radio sí. Hombre, podéis hacer radio experimental y hacer un programa Bueno, no, eso ya las XFM solo no hablar y solo poner audio o sea que es... o que, No que hablar es, y solo no, sé, no hablar ¿Qué os cuento? Que os cuento. ¿Han, pasado que os ya han pasado ya tres minutos O sea que te quedan dos Pues no sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué... No sé qué La semana pasada oh, En, saber, mi, duver, en mi facultad pues todo sigue sí, más o menos igual Los que han robado siguen sin estar enjuiciados eh, Ahora tenemos calzación Pero da igual porque empieza a hacer calor Y eso no hará un juez fascinante Sobre todo para la gente que tiene alergia Y, y en general, todo el mundo sigue estando igual que la semana pasada. Que dicen que las la alergias no van a afectar mucho este año. Esto es información de servicio que también podemos darla de vez en cuando en AgoraSos. <ríe> bueno, os puedo, os puedo contar, ya que es el día de la palabra y hay que hacer todos los contenidos literarios, que ayer, gracias a la petición de UPyD, eh, a la cual estaré muy agradecido toda la vida... Los, los libros electrónicos ahora en vez de contar con un 18% de IVA Pasan a contar con un 4% Lo cual es fantástico para crear una industria de libros electrónicos en España uh -huh. lo a, lo mejor, como, como a lo curiosidad. mejor un editor de libros eh, en papel te dice lo contrario Pero... Sí. Bueno, pero sí sobre todo la petición es sorprendente que la hago PIDE O sea, una gente que no se ha leído ni su propio programa Que apoye unas cosas relacionadas con, con los libros Pues es, es cuanto menos sorprendente eh, ¿No? en cualquier caso, estoy seguro que dio un discurso que te cagas Es, es un señor muy divertido, Tony Canto. Dice unas hartas de chorradas que, pianos. Bueno, no sé si visteis aquel vídeo en el que Bueno, que, que yo creo que es un vídeo casero que hizo él Que lanzaba un proyectil a la sede de la televisión valenciana uh -huh. Y era su forma de acabar con el déficit de la tele Es muy, es muy fuerte es que Tony Cantó tiene un problema y es que se creyó tanto lo de que había salido del coma en 7 vidas que ahora es una persona que es mentalmente indispuesta ¿te acuerdas? que llamamos a algo a OPID de, de, de gente que se ha despertado en coma y que tiene como una realidad extraña en, en su cabeza llamamos a OPID eh, yo de aquí todo mi, todos mis, mis mejores deseos que consiga hola. el Goya o a lo que quiera que se presente hola, Tony Cantó y les dijimos que queríamos hablar con él porque nos habían sorprendido esas declaraciones y nos dijeron que las habíamos Hombre. malentendido Había Hombre, algún... es que era, era, es, era la, técnica, la técnica de la guerra relámpago en, en, en, en la política Él dice chorradas como pianos y dice, ay, qué majo, supe idea, han dicho cosas Pero como la gente le da igual a la política, pues da lo mismo Entonces él sigue diciendo gilipolletas hasta que un día diga algo interesante y la gente no se lo crea <risa> Bueno, como ahora, pero pero más dentro de unos Sería está. como el, bueno, el no. cuento de, del lobo, ¿verdad? Más o menos. qué cuento es ese mm, voy a hacer el ridículo porque no me acuerdo muy bien de él así que <risa> adelante María <risa> no me dejéis sola capullos no el, no. Cuento, de lo... Pedro el cuento del lobo el cuento del lobo el cuento, de... cuento del lobo es el que al final al final viene el lobo se come a todas las ovejas gracias y la gente gracias. del pueblo se ríe del, del idiota no... del niño por haber avisado ahí que tonto se han comido tus ovejas ahora te vas a morir de hambre ves cómo lo sabíais eh? Aquí, bueno te es ser libre pero más o menos debe ser así en cualquier caso Edo han pasado ya tus cinco minutos pues nada una semana más encantado de estar con con se dice vos yo digo vosotras porque ayer fue el día de la mujer Y, y luego si nos enfadan y llaman y, y mandan flores moradas ahí en plan somos dominantes y tal, pero yo en realidad quiero decir vosotros que es cómo está aceptado la RA, así que un placer estar con vosotros bueno, nuestras contertulias te lo debatirían, pero aquí aceptamos todo tipo de de opiniones. edu sabéis que siempre estoy de broma y, y un beso a mis a, a las contertulias también de mi parte un beso en plan que no se lo tomen en serio, vale hasta la próxima semana edu. un abrazo hasta luego hasta la próxima semana. Te lo has guardado hasta el final, ¿eh, Paco? Sí, me lo has guardado tú, escondido en el guión justo al final. Así que... Pues adelante, que sé que te estás muriendo de las ganas. Bueno, vamos a intentarlo. Mi selección de palabra para hoy, mi poema, es uno que no por conocido típico incluso, deja de tener un valor terrible cada vez que lo, que lo leo. Es de Jaime Gil de Viedma y se llama No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo también vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. trágico pero inevitable. Así es. Gran elección para este final de programa. Fran, un placer, una semana más, Otra. haber sacado a, a flote este Frankenstein pulpiano. <risa> bueno, pues un abrazo a todos. Muy fuerte también a Richie, que lo hemos, lo hemos vuelto más loco que de costumbre. Gracias, Richie, que siempre está ahí dirigiendo esta nave pulpiana. Y gracias a vosotros, vosotras, que habéis estado al otro lado del ordenador o al otro lado de la televisión, Nos esperamos, ¿verdad, Paco, el próximo viernes? Así es. Un abrazo a todos muy fuerte. Chao.